De que sí es importante hermanos eh, de la los que conducen esta industria a la cabeza del ingeniero mariano aguilera valorar el trabajo del recurso humano eso es lo que he aprendido en mi, en mi gestión de alcalde los bienes materiales podemos reponer pero la vida humana no tiene retroceso los años no pasan en vano el trabajador siempre debe ser reconocido el trabajador está lo primero después están los bienes materiales eso tenemos que cambiar no solamente las industrias también los que estamos gobernando porque la vida del hombre, la vida de la gente, del pueblo está primero después están los bienes materiales He visto muchos trabajadores que han dado su vida por el desarrollo de esta industria y en honor a esos hermanos que han dado la vida, tenemos que ponderar, tenemos que reconocer y tenemos que mejorar. Si está algo en nuestras manos, ingeniero, nosotros también podemos ayudar. El consumo interno es importante, importante, la familia montereña, cruceña debe consumir productos que son de acá yo hace rato le decía hay que impulsar un poquito más azúcar morena que es menos eh, dañino para la salud y hay que incentivar a que, a que nuestro pueblo consuma ese azúcar y los gobiernos municipales tanto el gobierno departamental yo creo que estamos para fomentar podemos hacer ayudar en publicidad podemos ayudar en la educación del consumo de nuestros productos. Es lo que puedo pedirle, hermanos de, de la industria azucarera,